Si habéis visto el orden del día, hay un tema importante que es la contratación de la redacción del proyecto para la construcción de espacio cultural y sala polivalente en Alcharrate. ¿Eh? Se ha procedido a la aprobación. Es un proyecto de 680.000 euros iba va incluido. El plazo de ejecución es de cuatro meses y contempla la redacción del proyecto de la sala polivalente en el marco de la volumetría definida en el acuerdo de diciembre del 2008, el, el edificio tiene dos cuerpos. ¿eh? Se plantea con dos cuerpos. También se plantea la posibilidad en él de desarrollar eh, aparcamientos. Y dentro del pliego se contemplan dos cuestiones, bueno, que me parece importante destacar. Por un lado, eh, la obligatoriedad por parte de las empresas de presentar tres maquetas y un vídeo promocional para poder entender. Eh, correctamente cuáles son las ideas que nos eh, que nos transmiten eh, los posibles adjudicatarios y poder también tener una idea clara de lo que la corporación tiene que aprobar y por otro lado también se definen una serie de programas de, ne de necesidades en donde se trasladan también la superficie máxima construida en sala polivalente no, no esto, de de Sí, lo que nosotros consideramos que tiene que tener cabida dentro del dentro del de este equipamiento cultural ¿no? entonces tendrá un, un auditorio con su espacio escénico, con sus salas de apoyo al propio espacio escénico y con los espacios de, de uso público que que bueno que requiere y luego lo que también ya es el cuerpo del centro cultural con unos apartados de administración los talleres las salas de grabación y ensayo la sede social que también sabéis es una cuestión que que pretendemos eh, incluir aquí eh, y luego todos los aspectos relacionados con la animación social ¿eh? y el cacetabunea que también es un un equipamiento que que proponemos que proponemos trasladarlo la biblioteca. la biblioteca en concreto va dentro de lo que es el concepto de, de talleres ¿eh? ah. ¿vale? y luego también un, un bar-cafetería ¿eh? ah. que se, comple eh, se completaría en el, en el equipamiento en total son cinco mil trescientos metros cuadrados esto este paquete de necesidades es una referencia para que los que postulen por, por este proyecto la tengan, eh, lo cual no quiere decir que no se pueda enriquecer y que no pueda tener sus aportaciones y sus, y sus matizaciones ¿Mm? ¿A ¿Esto que te has referido de sede Sí, ah, eso, eso sí. Son, ¿no? Entiendo, vamos sí. Sí. ¿Cómo ha sido eh, el reparto de votos? Pues eh, PNV hemos votado a favor Partido Socialista votado a favor Partido Popular se ha abstenido y ANV ha votado en contra ¿De acuerdo? En cuatro meses... ¿Eso es? ¿Cuánto, ah, bueno, ¿cuánto no, es? plazo de ejecución, cuatro meses. Sí, es verdad, pero claro, no está adjudicado. Ahora uh -huh. se, inicia el se inicia el procedimiento de adjudicación. ¿eh? Vale. Eso es. Tiene un procedimiento de adjudicación muy complejo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? muy complejo porque hay que publicarlo en el boletín de la Comunidad Económica Europea. ¿eh? Y por tanto... ¿Y bueno, eso cuánto puede ser, más o menos, en plazo? Pues, eh, tiene un plazo... Vamos a ver, eh, el plazo es un auténtico rollo. ¿eh? Me lo ha explicado la secretaria varias veces, pero la verdad es que nunca le he prestado mucha, mucha atención porque es una cuestión procedimental y pues bueno, lo que tenga que ser, son plazos y hay que cumplir que si son 52 días, pues son 52 días lo que ocurre es que existe una herramienta para intentar eh, aminorar esos plazos es decir, como son plazos muy amplios ¿eh? existe una herramienta que es eh, la notificación previa que te acorta esos plazos sustancialmente creo recordar pero puede ser reequivocado que los reduce de 52 a 36 días pero bueno estamos hablando de un mes a dos meses nosotros no, en todo caso esa notificación ya la hicimos uh -huh. ya la hicimos cuando nos dieron el millón como pues sabíamos que lo teníamos que gastar y que evidentemente este era el primer paso ya hicimos esa notificación el plazo de caducidad y de vigencia de esa, de esa notificación es de un año por tanto nosotros ese preacuerdo o preaviso de que de que se iba a realizar esta contratación ya está notificado en el en el boletín de las comunidades de, las, de la comunidad sí. e, europea. Por tanto, eh, ahora mismo vamos en el plazo corto, pero en así son plazos muy exigentes. Sí. O sea, que más o menos hacia septiembre por ahí se puede temer ya el tema sí. ya de la mesa, ser, ¿no? yo en el calculo, proyecto sí, yo calculo que este año un mes más cuatro de, sí, calculo, de plazo, yo calculo que este año este año nos permitirá ya tener el proyecto. Con ese proyecto luego habrá que empezar a tocar puertas. Pero tú estás hablando de septiembre con el proyecto, ya el proyecto redactado. esperar un mes? está verano? ¿no? Último, último trimestre. ¿no? <risa> el último trimestre estará redactado, se supone. ¿no? Sí, yo, yo creo que al final la referencia, luego también mm -hmm. pues, habrá aportaciones, habrá que exponerlo, habrá que no sé yo. Yo creo que no va a llevar todo el año. Seguramente que no va a llevar todo el año. Eh... No sé si los dos, el auditorio y el edificio anexo, porque sé que alguno, total o en parte, va soterrado, sí. ¿no? Sí. Los dos, uno... No, el, el auditorio. El auditorio. Pensar que una de las cuestiones y uno de los límites que tenemos es precisamente la modificación volumétrica que fijamos en su momento. Para eso se fijó precisamente, para fijar un... Ahí no va un edificio de siete alturas. ¿no? Y encima va una, una zona de espaciamiento, plaza... Sí, sí. Uh -huh. Más o menos la cota que coge, más o menos eh, se ve ahí. Es decir, eh, si ahora veis, vais a ver la casa de VPO, uh -huh. ahí tiene, en la cimentación tiene una cota. Uh -huh. Ahí, ese es, la, ese es el techo del auditorio. Uh -huh. El auditorio luego llega hasta iría ahí. Luego hacia el fondo. Hacia luego va soterrado. Soterra. Soterra. Y el otro módulo, que es el del, equipo, el, el del equipamiento cultural, ese sí que tiene un poquito más de, de elevación, vendría a llegar más o menos hasta el segundo piso, y se trata de definir hay un equipamiento y un edificio que tenga cierto carácter singular también, es decir, que no sea un bloque, pero bueno, eso el proyecto, no, el proyecto nos dirá, ¿no? con las cabidas de las que hemos hablado. En este proyecto toca o no tocará? Las, eh, hacer lo que es el auditorio unas características determinadas de temas de sonido sí, o sí, solo es sí. si lo que es el edificio como no, no, no, no, no, se no ahí va incluido todo no que sí. se escuche bien que tenga alguna sí, sí. el proyecto se contempla que, no haya ecos, sí, que sí. se pueda ver de todas las esquinas no, ¿no? el tiene escenario que, tiene que haber sí. evidentemente bueno se tiene que, que tomar eh, Tiene que contemplar una información completa sobre los servicios afectados por la propia obra, una infor información completa sobre las medidas estudiadas para asegurar la insonorización del edificio, de ruidos e y vibraciones, información completa también para, para informar sobre, sobre el comportamiento acústico del propio edificio, eh, estudios de salud, proyecto de actividad de garajes, salas de calderas, bueno, pues El proyecto es completo, ¿eh? sí, sí. Sí. pero ese tipo de cuestiones evidentemente el proyecto los debe contemplar. Para ver cuál es su, su incidencia y bueno, pues para determinar, entiendo por ejemplo, en el aspecto acústico. Es que, que... yo creo es lo más importante. Claro. No, creo. Sí, es una de las cosas más cosa importantes, importante porque yo puede ser sé. muy bonito, pero sí. si luego se oye mal o... No, no y si el escenario tiene que estar a, la, a la derecha o a la izquierda. Bueno, no sé si... Hay una columna que te quita la visión, es, es al final, no, no. ese tipo de cosas. Claro, claro. El equipamiento interior... Eh también tiene que estar fijado, quiero decir, va a haber también un proyector, eh, pantalla de visionado de, de películas, o eso ya se contemplaría en una fase no, no, no. de yo también. Yo recuerdo sí. que Pablo Sassi comentó una vez, y cuando empezaron el de iban por un lado el arquitecto, que iba a hacer una cosa bonita, no sé qué, tal y por otro lado estaba es el que habían contratado a ellos, que era experto en ese tema, Joder, una broncas de puta madre, porque cabrón buena puta, que... Que esto no es así porque luego el hormigón, si metes un no sé qué, un centímetro más de hormigón, el sonido es diferente que si metes un centímetro menos. O sea que, que al final estuvo que sentar ayer una vez y bueno, vamos a ver, <risa> ponernos de acuerdo porque era eso, ¿no? que iba un poco por libre. Y al, final, no, cada uno al final, final se ve que lo hicieron bien porque el sonido es muy bueno. Al final defiende su espacio cada uno, ¿no? evidentemente defendiendo su espacio, uno prima la estética y otro prima pues la sí, acústica, sí, sí. en tú. ¿Qué pelea pueden tener entre ellos? Yo entiendo que, claro que sí, hay, evidentemente ese, ese es eh, uno de los trabajos que tiene un alcalde también, ¿no? El de decir, bueno, eh, hay, sí, hay que hacer que se oiga bien y que sea bonito, las dos cosas, pero si ya al final tienes que elegir, pues ya sí, la prioridad la marcará la cada calidad, cual. La claro. También claro, la prioridad la, la marcará cada cual. Ah, Está claro que no pueden ir cada uno en un sentido diferente porque luego al final... Hoy en día el, es compatible hacer las dos claro, cosas. ¿no? Y el marrón se queda en el municipio. Claro, ronseguía bueno, en el municipio. Sí, ¿no? es no una hora de, de aquí te pudo, claro, toda la vida. Claro. <risa> y cara. Entonces, bueno, pues, eh, bueno, esto es lo que se ha, lo que hemos aprobado y luego, Yo quería preguntar por las cosas ¿eh, El edificio cultural también va a tener una parte soterrada. Sí. ¿Cuánta parte? ¿Qué altura? ¿Qué altura? ¿Cuántos, ¿Cuántos pisos tiene? En principio, en el proyecto se contemplan. Son cuatro plantas. Cuatro plantas, de las cuales dos de todos ¿no? Dos de las cuales salvan el desnivel existente y otras dos plantas se, se sitúan bajo bajo el desnivel existente. Vale. Luego también has comentado, son 5.300 metros entiendo la superficie construida, ¿no? Total. ¿Util cuánto la parcela? Dos mil doscientos noventa y siete metros cuadrados. doscientos ¿Ah? <risa> ¿247? 97. y y siete tiene forma trapezoidal Dios, y para el volumen, así, trapezoidal. y bueno, pues dentro de la ordenación urbanística por menor edad vigente, pues recoge la posibilidad de un emplazamiento de un edificio comunitario ¿Eh? ¿Eh? de equipamiento comunitario, de un edificio de este ah, tipo vale, pues, ya lo ya que hemos dicho que siempre, suelo. siempre hemos definido que hay, ah, vale, cabe sí, esto sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, y otra cosa, ¿eh, ¿crees que el voto favorable del PSOE a, a la adjudicación de esta... De, de la, Este, la reacción de este proyecto ¿Significa que ya por fin Se van a unir al PNV Para poner en marcha esta Ajá, ¿O crees no? que es algo... Que te lo cultural? expliquen ellos Ajá, Yo vale. con el Partido Socialista eh, Prefiero que te lo expliquen ellos ya, bueno, de... No, no, no, que te lo expliquen ellos ya, Yo dale, sé, que yo que sé que lo te... que he votado yo ya, Pero a ti qué te parece Supongo que estarás satisfecho ¿no? Claro, sí. eso... Pero no me estás preguntando si estoy satisfecho Me estás preguntando si con eso creo... Que el Partido Socialista apoya este proyecto ya incondicionalmente. Eso es lo que me estás preguntando. No es que lo apoyen. Igualmente. No tengo ni idea, que te lo expliquen ellos, lo que estoy diciendo. Pero Digo que eres. no contesto, que no contesto, que no, que no, que no, que no. Que no quiero ni un problema más, ya, y tengo ya una pila de ellos, no quiero ni uno más. Lo que el Partido Socialista, Partido Popular y ANV, interpreten con su voto, que os lo cuenten ellos. Yo os cuento lo que yo interpreto con el voto del Partido Nacionalista Vasco. Vale, porque luego, joder, sé lo que pasa. ¿eh? Sale y, y se decía, parda, ¿no? No, no quiero ningún problema. Ni un problema con este tipo de cuestiones. Me parece oportuna la pregunta, ¿eh? Es decir, lo inoportuno es mi respuesta, pero, pero entiéndeme no, que no que, no, que no lo sé. Que, que me expliquen. Entonces, ¿estás satisfecho y de que se haya podido Eso sí. Redactar el proyecto? Estoy satisfecho. Creo que había que desatascar esta cuestión. Eh, se ha debatido hasta hartarnos. Y bueno, pues que saliera el proyecto nos parecía. Nos parecía oportuno. ¿Eh? Salir al proyecto y bueno, pues ahora discutir del proyecto. El que no también. Que cuando habéis incluido esa obligación de, de presentar tres maquetas y un vídeo, no sé si todavía lo tenéis pensado, pero aparte de para explicarlo mejor a la corporación puede ser también que haya alguna exposición de cara al público, que lo conozcan, que el sí. barrio, la gente. Yo, yo, yo quiero hablar que es un equipamiento comunitario. ¿eh? Uh -huh. Porque igual es una de las cuestiones sí, que, que sea, pues, esto ahí, no es, es para el barrio para la, tierra, el barrio de la tierra, eh, esto va no, en el barrio tierra, tierra, tierra, tierra, como si fuera en el parque sería para Iodio, y si sí. las instalaciones de Gardea son para todos también. ¿no? Entonces pues probablemente ¿no? Yo creo que un equipamiento de este tipo pues requiera, requiera de ese procedimiento, yo entiendo que sí. Perdona, ¿tú ibas a decir algo? Sí. sí, no, que me he acordado de... No sé si se sabe el aforo que tendrá o eso hasta que esté el proyecto... No, lo contemplará. Nosotros en el anteproyecto sí, contemplamos 15, un aforo ¿no? de 350-400. ¿Centavos, ¿eh? no? Sí. Y luego 1500 de pie, ¿recordáis aquella idea? Sí. Pero que a eso sí que era una idea. ¿eh? Hay que decir, eso hay que verlo como idea. El hecho de que sean no No, no, eso, eso lo aportarán, lo aportará cada uno. A ver quién aporta, igual otros aportan, yo qué sé, pues que se puedan pegar los mortales, sí ahí nosotros pensamos que es la cabida idónea porque también es cierto que si metemos si se pone mayor aforo también hay que poner otro tipo de medidas de seguridad que bueno que encarecen el proyecto y encarecen eh, también las obras que se pueden desarrollar entonces hay que tener yo pienso que hay que hay que mirar un poquito con perspectiva y aunque efectivamente un aforo de 400 espectadores pueda haber uno o dos actos al año que quede pequeño Creo que es un precio que se puede pagar ¿eh? con respecto a la alternativa de tener uno de mil, de un aforo de mil y que se quede 363 días grande al año. Bueno, incluso bien? siempre tiene la opción igual le dobla la función. Cobran un poco más ese día el que, que esté... Siempre será menos que hacer un, ya, pero si un te gasto Pero no le meteríamos <risa> ahí a Bruce <risa> <risa> <risa> los garajes son soterrados el teatro también es soterrado, ¿Qué profundidad va a tener todo eso? Porque eh, eh, hay ya... igual. Eh, tiene que ser importante, vamos. Si, si por lo menos hay una planta de garajes ocupando toda la superficie y vendiendo, ¿no? Más o menos, los dos mil metros cuadrados de la parcela. Más luego la altura que tiene que tener... Pasa que y... las paredes están hechas ya, ¿eh? ¿Cómo? Que las paredes están hechas. ¿Cómo que las paredes Claro, los edificios que están ya tienen abajo también, garajes. Sí, pero no, esto tendrá que profundizar más, ¿no? O no... Yo, yo veo por ejemplo la altura del, del, del exterior, quiero decir, del teatro de que tendrá una capacidad parecida, no sé exactamente. Y adquiere una altura de maja, vamos, que sería difícil. Lugar, ¿no es el edificio. Si luego además tiene que ir a una planta de garajes? Me parece que son 14-16 metros, eh. Me sí, no, no. parece que sí. Claro, es que habrá que excavar más de, Entiendo yo, eh, aunque claro. Se medianera la pared esa de los garajes de las otras casas. Allí el, no? el agujero, el agujero está hecho, pero está tapado el agujero está hecho, quiere decir que no es una excavación al uso de... Eso, pues afortunadamente también va a abaratar un tanto un tanto la obra, ¿no? Porque esos, esas paredes ya están hechas. Si hubiese evidentemente que ir más abajo, pues abarcazarlo. La verdad es que esos detalles técnicos no, no, no los controlo. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, hay un recurso de reposición que se, no creo que tenga mayor... Y luego también, bueno, pues se ha aprobado el expediente de demolición de los edificios de la calle Nervión 20, 22, 24 y 26, es decir, de la zona E del Bachoqui, ¿Eh? ¿de acuerdo? Entonces se ha procedido a la, al inicio de la contratación para la ejecución de, del proyecto de obras de demolición de estos edificios, el importe del gasto es de 85.840 euros se imputará con respecto 85.840, se imputará, se imputará con respecto a la partida, de organización y costos eh, de gestión de esa unidad. Eh, son cantidades que todavía no se han girado, pero que bueno, que, que se girarán en su momento. De momento lo vamos a adelantar eh, desde el ayuntamiento para evitar que esa zona se degrade todavía más. Y bueno, pues este es un expediente que esperamos agilizarlo lo máximo posible para, para también acometerlo a lo antes posible. O sea, lo hace el ayuntamiento y luego lo cobrará a la... Con cargo a cuotas de... A Vallezmoso, básicamente, ¿no? Que es quien tiene que construir ahí y al resto de los mm, Bueno, estamos hablando del derribo, ¿no? De construcción, ¿eh? Ya, pero si va con cargo a las cuotas de urbanización... Pero Vallezmoso ¿no? es uno más. Por eso a Vallezmoso y al resto de Ah, perdón, hablas de las cuotas, sí. Sí. Sí. Sí, vale, sí. Sí. ¿no? sí, por lo que sacasteis ayer, ¿no? Sí pero eso a vosotros no nos afecta, o sea, terreno es propiedad de quién es propiedad y... Eso es propiedad privada. Sí. Y bueno, pues nada, tenemos el estudio de lo que es... El... Y una vez que se, se derribe, y en cuando uno se inicie la construcción, ¿qué se va a hacer con ese terreno? ¿Se va a acotar? ¿Se va a dejar una esplanada para que la gente, no sé, para transitar, cómo va a quedar ese terreno? ya verás cómo se le encuentra un, uso, un uso por parte de la propia vecindad seguramente que sí sí pero quiero sí. decir el ayuntamiento lo sí, sí, sí. podría... no, que pues es buena pregunta es bueno se me antoja que, que ahí van a entrar coches muchos a aparcar. Eh, lo acotéis o no lo acotéis? ¿no? o sea yo lo que entiendo es que si puede si los propietarios dicen esto tiene que quedar cerrado no se puede utilizar tendréis que poner sí. algún Para intentar ¿no? claro claro si si los propietarios lo acotan desde luego es privado es privado por eso Es privado. Pero no descartáis. No, no hemos hecho ese planteamiento. No. Primero vamos a tirarlo, eh, no. porque los solares también luego tienen, hay una casa que todavía están viviendo dentro. Uh -huh. El escenario no es el idóneo. Es decir, las cosas no se hacen así. ¿eh? Lo idóneo sería que se sí, que marchen todas las familias que viven ahí, derribarlo e iniciar el, el, el, el proyecto de, de urbanización y el de ejecución. Eso es lo idóneo. Pero también es cierto que no podemos ser ajenos a la coyuntura económica que se vive a la situación que se vive. Entonces, pues no o sé sea, En función de eso, ¿qué es lo que creo que se hará? Pues que los propietarios no pondrán ningún tipo de inconveniente a que se haga un uso público de ello. Pero es una sensación, la verdad es que no lo he hablado con nadie. Y bueno, pues el día... Le pondrán la salvaguarda de que el día que quieren empezar, pues avisando con 10 día días de antelación, de allí ahí desaparece todo y punto. Como se ha hecho en todo lo demás la casa que queda en pie entonces es la nueva 22 no ¿eh? no sé cuál es el número pues, eh, si no he entendido mal se, de, se de 20, 24 26 creo que es la 20 y la 22 creo que es la 20 y la 22 porque ese edificio creo que tiene dos referencias el 26 es el Bachoki el 24 será la casa del del maestro ¿eh? como se conoce es la familia de y creo que es la 20 y 22 ¿eh? Entonces, pues, pues, aunque ahora en este momento estén ocupadas, ¿se van a ver afectadas por este mismo procedimiento de derribo o...? Sí, ¿eh? sí? No, si en si mañana se tira todo. Nosotros vamos a adjudicar el derribo de todo. Bueno, o sea, quedará pendiente de si todavía están ahí... Sí, no, si están dentro nos lo vamos porque a tirar, pero... No, no, pues decía sí. que si hay algún procedimiento para... Oye, tenéis que abandonar esto porque está el expediente de derribo no, no, iniciado, no, no. ¿no? ¿no? porque es de ellos. Es de... Ah, vale. Es de ellos. Vale. Bueno, se ha hecho la reparcelación... Bueno. ¿Eh? En principio, ojalá lo pudiéramos tirar todo. ¿no? En principio serían el y la que está la del. Yo el creo Bachoqui, que si no surge ninguna novedad, pero bueno, en principio nosotros vamos a adjudicar el proyecto de todo. Luego uh -huh. ¿Mm? se da lo que se pueda. Eh, bueno. Esto es rápido. Esto es rápido. Un negocio sin publicidad. No sé, yo calculo que en el mes de mayo espero ver eh, esto arribando. ahí sí. donde donde la realojan? no digo porque igual si te los, los que están viviendo ahí ¿sí? no tienen tienen más gente que oh. tiene que tiene posibilidades ah, sí. no digo igual les realojan los que se van a construir igual no los no los hacer. no seguramente seguramente que en el pero bueno es, es gente que afortunadamente tienen afortunadamente tienen sus tienen sus recursos ah, sí. sea, Ver, el, el problema es, bueno, pues que, que, que están ahí cómodos y, y no se quieren marchar. Pero bueno... El... Apurando, ¿no? Como medida de presión, ¿no? No, pero yo creo que ya ni eso, ¿eh? Porque la coyuntura no está para presiones. O sea, yo, yo puedo entender que se haya, ha sido, haya sido ese la finalidad, pero yo creo que hoy quien no ha vendido ha perdido ya el tren. No sé si me explico. No sé si aquí ha ocurrido, no, no, no, no sé ni cómo está, ¿eh? Pero... pero... Bueno, es fácil entenderlo. Al final la economía todos la vivimos como... Si estos no han vendido, hoy eso vale menos. Sí. Entonces, entonces los trenes pasan. Y, y por eso la presión pues ya no la veo. Porque también, si vaya hermoso además, que es quien ha comprado, ha decidido ya que... ¿Por qué no? <risa> Pero no me voy. Vaya hermoso lo, lo que hace es construir casas, ¿no? Yo creo que será una cuestión más romántica, ¿no? Más de tradición familiar, sé sí que es cierto que solo defienden, por ahí han pasado muchas generaciones de esa familia y defienden un poco ese, ese ámbito. Sí último punto de la adjudicación del eje de, nuevo sí. y del eje de los proyectos de estos... De, de Catuja y Catuja pues no os he comentado. No, pero mi pregunta era a cuenta de que creo que ayer se celebraba una nueva mesa de contratación, todo al final, Antes a pesar ayer. de que todavía tienen que pasar por decreto, por junta uh -huh. de gobierno, pues se entiende que todo está en marcha. Nos falta una. una Nos falta una que es la de Gardea, la de gardea la acera de la margen izquierda. ¿Sabéis que se ha quedado desierta? No sé si recordáis. Uh -huh. Se inició, fue la primera que se inició el procedimiento de adjudicación y quedó desierta porque las, eh, los licitadores no cumplían con los requisitos que se marcaban en el pliego entonces sí. hubo que reiniciarlo y queda ese las otras tres ya están adjudicadas esta también, en ¿eh? las otras tres falta hacer el decreto que lo firmo creo que hoy, esta ya está firmada y hoy es un dar cuenta porque bueno, el órgano competente estoy abocando para agilizar los trámites, el órgano competente para adjudicar es este malo malo ha quedado desierta una de las aceras no sí, sé, las de Gardea piquen. pero no es la que más preocupaba. no lo que más nos podría, preocupaba ¿no? era el eje, el eje transversal, transversal que evidentemente era la que es la obra más eh, bueno pues más complicada y caminos viejos también porque no eh que Caminos sí, sí, Viejos también sí, sí, tiene su también tiene su enjundia pero bueno afortunadamente hay las empresas que han competido bueno pues han competido muchas además y la verdad es que estamos satisfechos ¿eh? quién lo va a hacer? Estuve en la mesa eh Pero no me acuerdo Porque Tampoco Sé que una se la adjudicó Una empresa de Ugao. No sé ni cómo se llama Otra una de Zaya Creo que era de Zaya o de Balmaseda creo que, creo, creo que era de Zaya o de Balmaseda Y la otra que era la de A Olarte A Olarte de a Aqualia Olarte se la adjudicó a Esa me suena porque es más de andar por eh, ¿Te suena que hayan ajustado mucho los precios o ha habido? No, rebajas si, re, si recordáis, no, no, si recordáis, ese pliego. Sí, sí incluía que si se hizo se de. No, ese pliego, efectivamente, eh, como mejoras. es una cantidad que se nos da, lo que nosotros reflejábamos es que las bajas se cuantificaran por importe en mejoras. Pero a nos cuesta lo mismo. Sí. Entonces las bajas las han definido, eran unos de aspectos que han venido definiendo las empresas y que los técnicos lo, que han, lo, lo, lo, lo que han valorado. ¿Y en el caso del eje transversal va a haber alguna mejora significativa respecto a lo que se el eje transversal comentó el arquitecto que la empresa adjudicataria ha medido muy bien el proyecto, que las mejoras son las típicas y todos presentaron lo mismo, lo que es el engarce del terreno arriba y abajo pero que la gran virtud que había aportado esa empresa es que las mediciones, es decir, que había corregido incluso mediciones del proyecto, o sea, habían estudiado muy bien y que por tanto otorgaban confianza en el sentido de que, de que al tener las mediciones bien la liquidación final se entendía que pues que, que era, era la correcta. ¿Eh? Valoraron muy positivamente que, que había, que había, que había medido bien el proyecto. Tampoco sé muy bien qué quiere decir, porque como veis es algo muy técnico, yo pensaba que todo el mundo lo medía. Pero bueno, pues parece que no. Vale. Vale, bueno, pues ha mandado una nota de prensa con el tema del convenio. Eh, bueno, han decidido, os han debido salir cuernos, los del PNV y a, a los de ELA. Pues, ¿No han salido cuernos? Sí, malísimo, que no aceptáis ninguna de sus propuestas. La última decía es... He que sería un poco aplicar lo de lo de Udel sí, como marco genérico sí. y cuidarse un poco de un marco sí. propio de aquí. Sí, tuvimos ayer en la mesa de negociación y es espectacular. Había que había que hacerlas públicas, que grabarnos en una negociación de un convenio porque es espectacular. Sí, fue una reunión muy cordial con un tono bastante cordial. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a pues porque se dicen cosas que a veces no se entienden Y se explican y se entienden menos Y una es esa Que un sindicato te diga Que no hay nada que negociar A para mí me parece Me parece tremendo No acabo de entenderlo Que lo diga un partido político Que defiende a los trabajadores, lo entiendo poco Pero que lo diga un sindicato Ahora, lo dijo, ¿eh? Luego lo matizó Y ya no sé, al final no sé muy bien qué dijo Porque Comisiones Obreras dijo otra cosa Y se escribió a lo de Comisiones Obreras Pero yo entendía que no era lo mismo que estaban diciendo Me intentó justificar que sí Y supuestamente lo justificó Pero reconozco que no lo entendí Pero bueno, la primera reunión se tuvo Y a los sindicatos sí que les he dejado muy claro A los sindicatos y a los partidos políticos Les he dejado muy claro que si no hay acuerdo Eh, ese tema no va a pleno decir que cuando lo veáis en el orden del día del pleno es porque eso sale el acuerdo que sea ¿eh? pero que si no, me reuniré tantas veces como nos convoquen pero si evidentemente no va a haber acuerdo pues nosotros no lo vamos a llevar a pleno porque entendemos que, que el trámite de llevanza ya está hecho con respecto al trabajo que se hizo que tuvo el resultado que tuvo y Si no tiene recorrido esa propuesta, pues es mejor es mejor no insistir en ella. Y ahora mismo cuáles son un poco las diferencias más importantes. Es curioso, las diferencias más importantes están en la parte de la negociación que se ha hecho en el ayuntamiento. Es decir, los sindicatos eh, ayer se, se explicaba muy gráficamente. En la negociación ahora mismo tenemos un suelo y un techo. El suelo es Ugarich. más lo que aquí llamamos anexo 4, que son esas ventajas que se tienen en el ayuntamiento, bueno, cuestiones de índole social básicamente que se negociaron 2005 2007, que se negociaron desde hace 30 años, que bueno, que están recogidas en su conjunto en el periodo 2005-2007. Este es el suelo, este es el que parece que ningún sindicato, sindicato está dispuesto a bajar. Udalich más anexo 4 Lo cual sorprende porque algunos sindicatos que están aquí no firmaron Udalich. Pero bueno, aquí, en Yodio, este es el suelo. Y el techo es Udalich más negociación del convenio 2008-2010. Es decir, de aquí no se va a pasar. Esto es lo que se negoció, lo que se llevó al pleno, y ese es el tope. Entonces, el problema está en determinar qué recorrido hay aquí. Porque el posicionamiento del de ANV está aquí. Entiendo yo que está aquí. En ese escrito lo dice. Están dispuestos a aceptar UDALICH, aunque no se sé, les hemos escuchado, no sé, pero están dispuestos a aceptar UDALICH, más anexo 4 2005 2007 Y, claro, la propuesta sindical... De otro sindicato decía ya, ya, pero es que nosotros tenemos esto Que es mejor Entonces Lap está aquí ELA está aquí Y Comisiones Obreras Que se ha incorporado Estaba en tierra de nadie Ni está aquí, ni está aquí Porque Comisiones Obreras Tiene la situación que dice, efectivamente Esto es lo que se ha aprobado en EUDEL Que ellos han estado y no lo han aprobado Pero dice, joder, sí que hay algo mejor Hostia, Obreras no entendía muy bien el debate La primera vez que estaba no entendía muy bien el debate Bien, estos son los sindicatos, los partidos políticos, ¿dónde estamos? PSOE no está PSOE no está aquí pues porque ya ha dicho que no acepta esto PSOE ha, ha hablado claramente PP se abstiene Se abstiene con esto Luego entiendo que se abstendría con esto Creo PP se va a abstener de todas todas ANV está aquí Y nosotros estamos donde hay acuerdo Nosotros estábamos aquí Nosotros hemos dicho, nosotros vamos donde hay acuerdo Pero dónde hay acuerdo, aquí Y aquí Porque este acuerdo es necesario Para que se dé esto Porque en la mesa de negociación Están los sindicatos Más equipo de gobierno Y en el pleno Está equipo de gobierno Más partidos políticos Lo que se negocia aquí Se lleva aquí Así que, ¿dónde está la solución? La semana que viene o la siguiente No, esa esa solución ya se tiene ¿Vale? El pleno de este mes ¿Cuándo se va a celebrar? Porque creo que el 27 Que es el último lunes Cae, pues eso, ¿no? 27, 28 27, Creo ¿eh? que... Le tengo que dar una vuelta Le tengo que dar una vuelta eso, sí Que Me estaba dando cuenta ahora, ahí hay una semana hiper rara y Le tengo que dar una cara. vuelta, sí Porque luego se suele adelantar al viernes, pero el viernes, pues ahora tenemos dos parlamentarios. ¿no? Si no hubiera pleno, pues yo voy a proponer que se adelante el viernes. A la misma hora de la Junta de Gobierno y cuando termine tendríamos Junta de Gobierno. Si hubiera pleno, pues... No lo sé, y si hay que adelantarlo el jueves o lo hablaré con los uh -huh. con grupos de la oposición. No sé, Creo que Fijaremos un poco la fecha en función de las, en función de las agendas. Este pleno, este pleno es complicado, sí. El otro día llegó una nota de prensa de una plataforma de Amurrio que está en contra de las antenas eólicas, Zampazu se llama, que está previsto poner también otros mini generadores... Entre Orozco y parte también del término de Iodio, ah, Suri o se, sí. se llama. ¿Sabéis, os han dicho eso? Sí, sí, sí, hay un proyecto de gobierno vasco y el emplazamiento del parque eólico está en está en Orozco. Está en Orozco. En Yodio lo único que se hace es la evacuación de la energía que se que se, que se genera. Eh, ¿Cuál es el emplazamiento de Orozco? ¿En Chuta, No, no, no, el unidad no, no, ¿Dónde está el Jesurí El está en eh, Santa Marina. Encima de Muruta. El barrio de Muruta, ¿sabes dónde está? No. Según más parozco, van a pasar la cadena, van a que hay una carretera que es, pasa por debajo de un puente. Ah, sí. Mm. El Orrichugane. Uh -huh. No, ya, cuando que he hecho Rafa ya me Al lado. Pues el Jesurí y el, el Orrichugane están juntos, subes uno y subes otro. Pero vamos, ¿había donde le afecta eso a nivel medioambiental o algo de esas? ¿no? Nosotros es la evacuación, sí, eh, van los los, los cables, los cables van por ahí. ¿Y ver, se vería desde yo, tío? Los... Seguro, sí, no. yo que, eh, los que Por lo que me estás diciendo, son Santa 8. Marina, por ahí. Sí, Ocho aerogeneradores. ¿Vosotros habéis visto el proyecto? Yo lo he visto hace diez días.